El Círculo Secreto. El Círculo Secreto de esta noche os hablamos de adivinación en China porque acaba de llegar desde allí. Juanjo Sánchez Orón, muy buenas. Hola, muy buenas. Adivinación en China, el I Ching y muchas más cosas. Es un pueblo que quiere saber lo que viene y el porvenir más que ningún otro, ¿no? Es un, bueno, yo creo que, además aquí estamos muy acostumbrados a hablar de ello, el, el control del destino, el saber lo que se nos viene encima, es una, una curiosidad, yo creo que casi está dentro del ADN de la condición humana y lo tenemos en todas las culturas quizás aquí en China, una de las características principales, como también ocurre en otros lugares es que la adivinación está muy ligada al poder entonces mm. lo vamos a ver justo en las altas esferas, lo vamos a ver en el entorno de la corte y del, del emperador vamos a hablar de lo que son y ahora lo vamos a explicar qué son los huesos del dragón o de dragón bueno esto es una historia yo creo que muy, muy interesante porque en China se lleva prácticamente toda la vida vendiendo huesos de dragón, que hasta que no se demuestre lo contrario, y por mucho que diga Juego de Tronos, todavía los dragones <risa> no, existe, ¿no? no existen, como bueno, no En el horóscopo chino sí existen los dragones. Claro. Entonces, el dragón es además, dentro del mundo chino, es un animal benéfico, mientras que en otras culturas es un animal, por ejemplo, en el mundo occidental, está siempre asociado al demonio al mal, pero aquí en China se le considera un animal muy valioso, es la figura que está asociada también al emperador, Y, y como te digo dentro de lo que es la farmacopea china se han utilizado mucho lo de la venta de los huesos de dragón de hecho Eh, cuando estudié la carrera, había un... Eh, eh, lo que te enseñaban en prehistoria, cuando te estaban haciendo los... Dif te hablaban de los diferentes hallazgos así arqueológicos, de antepasados del ser humano. Está el, el hombre de Pekín, que es muy conocido. Es un, uno de nuestros ancestros, además también difícil de situar, eh, a quien pertenece, lleno de, de polémica, que se estuvo además investigando en un momento en el que Mao Zedong, pues luego quiso en un momento dado también defender como que el ser humano había nacido en China, ¿no? con un afán ahí también de convertir a China en el epicentro de, de la historia de la humanidad, bueno, pues resulta que los huesos de, de, de, del hombre de Pekín salieron de una montaña que está muy cerca de Pekín, y que se llama, la eh, traducido es era eh, Zucudian, que es eh, la colina de los huesos del dragón, y de ahí sacaban muchísimos huesos, para utilizarlos, en, la, en como digo, para remedios médicos, ¿no? Y también, supuestamente, se vendían dientes de dragón, se los vendían a los extranjeros, los vendían eh, los pequineses entonces, y en los años 20, y uno de ellos, de esos huesos, cayó en manos de un antropólogo, y fue el que empezó a darse cuenta de que quizás estábamos ante eso, era el muy gran boom también de los neandertales, de un montón de análisis de estudios de evolución, y entonces eh, se recuperó. Bueno, pues, un poco parecida la historia, está en. nos tenemos que situar también a, a finales del siglo XIX principios del XX cuando Ayu en este caso es un oficial del ejército y que además tiene mucha curiosidad por la filología por conocer cuál es eh, la antigüedad del lenguaje chino cuando de pronto cae enfermo se supone que de malaria o algo así y acude al médico y cuando acude al médico le, el médico le prepara un remedio con una serie de huesos de, de dragón y vale, él se va a casa ve un poco la pócima lo que tiene que hacer que supone que lo tiene que machacar tal y cual Y entonces encuentra que esos huesos eh, aparecen con caracteres eh, chinos, eh, que lo reconoce como que son antiguos y que más o menos, bueno, pues eh, los es capaz de leerlos, ¿no? Aunque también aprecia que hay diferencias con respecto a los ideogramas chinos de, de esa época, ¿no?, actuales. Y entonces pregunta al, al que le ha suministrado esos huesos que de dónde los ha encontrado. Y poco a poco va tirando del hilo y dan con el yacimiento. Y entonces es ahí cuando eh, descubren que lo que están es ante un sistema de divinación antiguo de la primera dinastía de, de China. nos estamos, estamos hablando de en torno entre el 1500 Cristo y el 500 aproximadamente. Y además eh, estos, luego se han ido recuperando más y más estos huesos supuestamente de dragón, ahora diremos qué es lo que son, y ahora mismo hay como en torno a 200.000 recuperados y son una técnica de adivinación que utilizaba caparazones de, de tortuga en muchas ocasiones y también como homóplatos de diferentes animales, también en algunas ocasiones se han detectado huesos humanos y es súper interesante porque es un sistema de adivinación muy particular, entraríamos dentro de la piromancia, porque utiliza el fuego y lo que hacían era que Cogían, por ejemplo, los eh, los caparazones de tortuga. Era muy interesante también porque la tortuga es un animal muy simbólico, ¿no?, por la longevidad que tiene. Uh -huh. Entonces, dentro de la cultura china, pues, tiene ese peso. Entonces, lo que hacían era que hacían como pequeños orificios en estos huesos, los ponían al fuego, los calentaban, y luego se ponían a leer las grietas que se producían. Una especie como de lectura de los pozos de, de, de café, café y sí, tal, sí. ¿no? Claro, Estoy pero... pensando en cosas eh, parecidas en de otros sistemas de adivinación, porque todos eh, eh, se parecen, porque tienen una misma base. Y, y por ejemplo, también estaba pensando, uno es, eh, lo puso eh, del café por esto último que has dicho, pero también ese eh, parecido parte, alguna cosa se parece que no es un sistema de adivinación es algo más, pero cuando en Centroamérica, en, en Las Bahamas, eh, dicen eh, tirar eh, los, eh, las conchas, ¿no? Sí, Un claro que claro. ¿no? este Bueno, este utiliza... Eh, hay otras culturas que también practican la, la piromancia. ¿no? Lo, lo que es muy llamativo en este caso es que, eh, claro, los, los chinos eran tan meticulosos que resulta que en estas piezas de hueso apuntaban la pregunta, apuntaban la respuesta y luego apuntaban si se había cumplido o no. Ah. Y luego lo archivaban. Entonces, claro, esto ha, ha permitido... Investigaban si funcionaba o no. Claro, entonces está dado una cantidad de información brutal, porque estamos hablando de 200.000 piezas, de cómo vivía esta primera dinastía. Y, claro, salen salen historias fascinantes. O sea, mm -hmm. te encuentras, por ejemplo, que... Bueno, muchos de los de los oráculos, porque realmente es una forma de oráculo, se centraban... Eh, preguntando sobre todo si iba a haber invasiones o no, porque allí corría mucho el peligro esta Primera Dinastía. Claro, no, no es el espacio de la China actual lo que lo que dominaban, el, el control que, del geográfico que tenían, pero temían mucho la llegada de los pueblos del norte, que siempre ha sido la gran amenaza. Y entonces, bueno, muchas de esas cosas, el mmm, de las de las adivinaciones que aparecen ahí, son de ese estilo. Pero es que hay una muy, una muy interesante que se repite bastante, y es que era la pregunta que hacía el emperador por su mujer, que era militar llevaba iba al frente de las tropas, y entonces cuando iba al norte a proteger el reino de las hordas que venían atacando, siempre aparecen muchos oráculos preguntando si está pasando frío, cómo está de salud, si se encuentra amenazada, si va a atacar el enemigo o no, y todo está en una historia que aparecía en los huesos de esta figura casi mítica, de esta mujer militar, hasta que al final, hace unos años, descubrieron la tumba. Y entonces fue un gran hallazgo porque encontraron la tumba de esta mujer, ¿no? que siempre la, mmm, tenían esa biografía escrita en los huesos, pero no sabían realmente quién era. ¿no? Entonces es muy interesante porque aquí se conjugan dos cosas en esta práctica. Por un lado, el control de la adivinación por parte del gobierno, que no se sabe hasta qué punto esto luego lo controlaba el resto del pueblo no, porque en muchos sitios está prohibida la adivinación, salvo la, la oficial. Pero claro, controlar el destino de la, del poder siempre es muy peligroso. Y luego, sobre todo, porque controlaban la escritura porque claro, estas eran tablillas que iban, claro. que iban escritas ¿no? y también la, la escritura tenía un sentido místico un sentido religioso y no interesaba quizás que se divulgara demasiado ¿no? entonces las dos cosas se conjugaban aquí y ya digo, es un auténtico tesoro que bueno, ahora se puede ver en China y también en otros museos del Tú mundo visto, ¿no? Piezas, sí. y, y no solamente eso, hay cosas por ejemplo, una de las piezas que, que, que nosotros estuvimos viendo en el, en el Museo de Shanghái es un homóplato también de un animal de es de, de, de algún ganado Y aparecía uno de los eclipses más antiguos que están registrados, porque eso es otro también. Ellos, eh, el emperador en China se va a convertir con el paso del tiempo, va a ser denominado hasta que quedó el último, que es el, bueno, la película famosa de Berlusconi, ¿no? del último emperador, que está ocupando la ciudad prohibida hasta el siglo XX. Bueno, pues hasta esa época siempre había sido la denominación del emperador era el hijo del cielo. Porque siempre tenía que cumplir el mandato del cielo. Entonces había una gran preocupación por ver qué es lo que ocurre en el cielo. Y aquí ellos eh, van a registrar muchísimas cuestiones. Por ejemplo, pues meteoritos, el cometa Halley, es de los primeros eh, pueblos y los primeros registros que tenemos por escrito de la llegada del cometa Halley. Van a registrar, por ejemplo, supernovas. Entonces, claro, esto ha dado mucha información luego a los astrónomos modernos para poder ver, ver, ver determinados fenómenos astronómicos si se repiten en el tiempo, periódicamente o no, el poder acudir a estos registros. Es una información valiosísima. Pero es que, además, ellos registraron algo que nadie más registraba en aquella época. Y eran las manchas solares. En, en Europa, el mundo griego pensaba que el Sol era algo perfecto y, por lo tanto, nunca podía estar manchado. Entonces, no podían concebir que realmente el astro rey pues tuviera algún tipo de deficiencia entonces no se plan... cuando veían por ejemplo que había algún tipo de oscurecimiento en el Sol pensaban que era algún planeta que pasaba por delante pero en cambio los chinos no creían eso tenían un concepto distinto del cosmos y de cómo funcionaba el cosmos y los planetas entonces ellos registraron las manchas solares entonces tenemos una información también muy valiosa de cuál ha sido el comportamiento del Sol en, en varios milenios y al final eh, que antes has comentado bueno luego diré ¿Qué eran realmente? ¿Cuál era el origen de, de esos supuestos huesos de dragón? No, bueno, eran, pues eso, fundamentalmente eran ¿Animales? huesos y sí, tortugas, mucho, eso hay un periodo además en el final de la dinastía San que parece que es dominante, y luego sobre todo de, de animales de ganado doméstico, seguramente ganado que simbólicamente era importante sobre todo eso por la longevidad o por la fortaleza que tenían ¿no? por lo que encarnaban, por lo que representaban y luego hay algunos casos también de huesos humanos eh, muy pocos se sabe que todo esto era una ceremonia porque a través de los de los textos se sabe que era una ceremonia en la que participaban diferentes chamanes muy vinculados a la, a la corte que participaba también el propio emperador que empieza a ser ya protagonista de estos ritos al final luego va a ser él el único capaz de hacer determinados ritos para comunicarse con el cielo, o sea, monopoliza todo lo que es la práctica de comunicación con lo divino pero aquí todavía está muy repartido y luego también se sabe que, que estos huesos eh, empezar era una práctica que empezó a extenderse por determinados adivinos mmm, como itinerantes que iban por ahí por China porque se han encontrado en muchas poblaciones de, de China ¿no? y sin embargo luego también Poco tiempo después, cuando acaba esta dinastía, esta práctica se abandona eh, casi totalmente y entonces empieza a ser sustituida por algunos de las que ya conocemos como el, el I Ching, ¿no? que decimos aquí, que se llama Jijin, me parece pronunciado en, en chino, ¿no? que cambia también un poco todo el concepto de lo que es la forma de, de adivinación. ¿no? En la ciudad prohibida en China se encuentra un eh, lugar, hablas eh, de la vinculación de la política del poder a todos estos eh, sistemas de, de adivinación, en esa ciudad eh, prohibida Eh, se sabe que el emperador se escondía para hacer unas series rituales para atraer en el futuro la buena suerte. Claro, es que lo, bueno, lo de la ciudad prohibida es que es mm, espectacular, porque es todo un auténtico dispositivo cósmico que, que está perfectamente, trata de representar todo lo que es el, el universo según lo concebían los chinos, está ahí perfectamente reflejado. Entonces, todo absolutamente está concebido Eh, de una manera esotérica, numerológica todo está pensado con diferentes áreas para hacer diferentes ritos, o sea, el emperador se pasaba la vida haciendo determinados ritos porque era como el sumo sacerdote eh, hasta cierto punto de para mantener el orden eh, de, en China, el orden es que universal. tenía algo más eh, que una imagen de alguien... Eh que mandaba un político, no, era un dios en la tierra. Sí, sí, era, era por eso era el, el hijo del cielo, y él mm. tenía que estar siempre muy atento al mandato del cielo. Además es que es muy interesante porque cuando ha habido sustitución de dinastías, eh, que ha habido muchas diferentes dinastías, ¿no? y a veces eran dinastías, muchas eran autóctonas, formando parte de China, pero también tuvieron dinastías Eh, extranjeras, digamos, ¿no? mongoles, de mongoles o, por ejemplo, Manchú, ¿no? que eran de, de otros territorios, siempre, claro, cuando había una usurpación de poder o una transformación de poder, el que iba decía que tenía el nuevo mandato del cielo, para tratar de legitimar su nuevo poder. Y, el como digo, la, la configuración de las ciudades prohibida es impresionante. O sea, está todo reglado por el sistema del yin y del yang, Eh, tiene, tienes que colocar, la parte sur está orientada eh, con, con la regla del yin, la otra está con la, con la regla del yang, uno es el un principio masculino, otro es el principio femenino, por eso al, eh, al sur tienes colocado un río, al norte tienes colocado una montaña, porque te, en el centro justo es donde tiene que estar el trono del de, de emperador, porque él es justo el intermediario entre el cielo y la tierra, y además se busca combinar la forma cuadrada, que era como ellos entendían la tierra, que tenía forma cuadrada, con la forma celeste, que es la, la de la bóveda, que era el círculo. Entonces todos los edificios estaban configurados, que eso también se traslada luego a los a los templos, a los santuarios eh, budistas, por ejemplo, en Oriente suelen tener base cuadrada y cúpula redonda para integrar esos dos principios. Pero es que luego, claro, os decía, toda la importancia de la numerología. El, el número reservado al emperador era el 9, entonces todo está concebido con el número 9. Se dice, aunque parece que no es muy exacto, pero se dice que hay 9.999 habitaciones en la ciudad prohibida. Oh, eh, las Todo lo que son, por ejemplo, los pilares en algunos determinados sitios, eh, las vigas en las torres de, de vigilancia son todo está hecho todo con múltiplos de 9. Tiene que haber nueve, nueve pilares, que luego a la vez tienen no sé, una, la proporción de, de pues 27 vigas, etcétera, etcétera. Y al final sumas todas esas maderas... Y te da 99. Y además toda esa estructura está hecha sin un solo clavo. No se utiliza el hierro, todo es madera. Luego tienes, por ejemplo, que eso es muy interesante porque hay una especie de ritual que hace todo el que pasa por allí. Las puertas, que son unas puertas majestuosas, eh, tienen una especie de tachuelas grandes, doradas, y también están en nueve filas con nueve tachuelas en cada una de ellas. Y siempre todos los que, todos los turistas, sobre todo los chinos, que son los que saben esa tradición, pasan por allí y siempre están tocando esas, esas tachuelas. ¿no? Entonces es un número absolutamente reservado al emperador, porque el 10, que es el número del infinito, está reservado al cielo y ya no le corresponde a él. ¿no? Entonces, y digo, toda, toda esta arquitectura está concebida como un espacio sagrado en el cual eh, se trata. está hecho con, con esa aspiración de armonía y el propio... Emperador tiene que armonizar y además velar porque se es está o sea, Para intentar que haya energía positiva alrededor de, de todo su imperio y, y sobre todo particularmente. Claro, al, al sur de, de la ciudad prohibida, ahora está afuera pero porque ahora, claro, ya se ha recortado, se ha abierto al público, ¿no? Pues la plaza, por ejemplo, de Tiananmen, ¿no? La famosa plaza de Tiananmen formaba parte también de la ciudad prohibida, ahora ya está, eso hace sirve al público, y al sur de la plaza de Tiananmen hay un templo que es el Templo del Cielo. Y ahí es donde eh, el, el emperador iba dos veces al año, pero sobre todo en el solsticio de invierno, se preparaba, tenía que hacer ayuno, ahora yo creo la única vez que pasaba hambre, porque, ¿no? Pues... Eh, Se, se tenía que hacer tres noches de ayuno y iba con una procesión desde las puertas que si recordáis la imagen típica que es la icónica donde está la foto de Mao que es una, la puerta de la entrada de la parte digamos más reservada del, de la ciudad prohibida pues de ahí salía toda una, una procesión enorme con todo el séquito eh, con música, con los sacerdotes, con ya digo, un cortejo bastante multitudinario estaba prohibido que el resto de la población pudiera ver esa procesión era absolutamente secreta, tenían que quedarse todos en casa. Era privada. Era privada, se iba al, al Templo del Cielo y allí hacía unas ceremonias, como digo, también de retiro, donde tenía que prepararse para comunicarse con el con el cielo. Tenían que sacrificar una serie de animales, él tenía que hacer unas lecturas de unas tablas que encarnaban también al Dios, y todo esto era para conseguir los buenos augurios para el próximo año. Velar por, las, por la agricultura... ...velar porque fuera próspero el gobierno... ...porque no hubiera evitar cualquier tipo de fatalidad... ...todo eso lo hacía él... ...y única y exclusivamente él podía hacerlo... ¿no? O sea, ...yo digo que él tenía en ese sentido... ...el monopolio de la comunicación con lo divino... ¿no? ...por lo menos con la máxima deidad que era el cielo. ¿Y por qué? Porque se supone que... ...por ejemplo en las religiones occidentales... ...la nuestra tiene una... ...un marchamo negativo... ...casi demoníaco todo lo que tiene que ver... ...con la adivinación... ...sin embargo en esta cultura... La religión unida a la adivinación la adivinación tiene una imagen muy buena. Eh, parece que incluso el porvenir, el futuro, el mejorar las cosas, el poder hacer algo para manejar ese destino y que ese destino no sonría, es el centro de toda creencia. Sí, bueno, es, es, por un, la forma de concebir cómo funciona el cosmos. Ellos, por ejemplo, tienen ahí varias, tres grandes pilares, aunque hay uno que es más antiguo, que era el que se denominaba legista, pero bueno, los tres grandes pilares de la tradición china son, el, son Confucio es Buda, más un poco más moderno y luego es el Tao. Y entonces sobre todo en la parte taoísta entienden que hay que conocer cuál es el flujo del, del universo, como es famosa la famosa idea del Yin y el Yang, ¿no? Sí, cómo sí, funcionan sí. las fuerzas del universo y sobre todo el, el que tú conozcas cuál es la dinámica del cosmos y tú digamos diciendo haciendo una especie de metáfora moderna, ¿no? Si tú sabes por dónde se va moviendo el cosmos, pues puedes intentar surfear y aprovecharte de esas corrientes por las que fluye el universo entonces si tienes esa información privilegiada a través de la adivinación pues entonces va a ser mucho mejor vas a estar en armonía con el universo vas a poder aprovecharte de esa dinámica de, ese, de esas corrientes de fuerza y es perfectamente compatible no estás desafiando ninguna idea ¿qué es lo que ocurre en cambio con la adivinación en el mundo occidental y sobre todo con, con características de una cosmovisión judeocristiana cristiana que tú tienes que tener vedado o sea, de conocer el futuro Supone desafiar a Dios, porque Ajá. Dios es el único que puede saber lo que puede ocurrir. En cambio, si tú lo conoces, estás entrando en la superstición, incluso estás... Eh, a... No deja de ser un poquito contradictorio, eso. Eh, porque quieren saber el futuro, quieren ser eh, muy religiosos, más papistas eh, que el Papa, pero le quieren robar el futuro o que se lo dé el papá y robar ese conocimiento. Había, a ver, la, la astrología, por ejemplo, en el mundo occidental tenía dos caras. Tú estaba muy mal visto la idea de que tú pudieras saber tu futuro porque entendía que desafiabas el libre albedrío y la predestinación, que son principios, o sea, es decir, si tú crees que realmente está todo hecho, pues entonces es que no tienes libertad. Y claro, se supone que Dios te concede la libertad para que puedas elegir. Si tú ya sabes si vas a ser bueno o malo pues acaba todo, todo lo que es el, la, la posibilidad de redimirte o de salvarte por ti mismo. ¿no? Entonces, esa, ese tipo de astrología estaba muy mal vista. Lo que sí que estaba bien visto se podía utilizar sin problema, era que, mmm, que se afectaba que los astros podían tener determinada influencia en tu, en tu cuerpo, entonces en tus enfermedades y cosas así. Eso sí que se afectaba. Lo otro, como te digo, sí que desafiaba. Lo que no quita que luego, pues una persona, por ejemplo, como Felipe II, pues tuviera su corte de astrólogos o los grandes mandatarios, incluso los más cristianos... Que un día lo hablaremos, eh, Felipe II... El rey de España quiso invadir China. Bueno, también, claro, sí, ha habido también aquí su... Que, que no se conoce esa historia, pero él tenía metido entre ceja y ceja. Bueno, ha habido... Bueno, ha habido... entre ceja y ceja no tenía metido nada, pero porque... Estaban unidas las cejas, ¿eh? Sí. Pero tenía metida la idea de que quería invadir China y e hizo un plan. Ha habido, muy desconocido. Ha eh. habido, bueno, es que yo creo que en aquel momento era la gran potencia de, del mundo, claro, como Estados donde, Unidos, donde no se ponía el sol. y hacían escenarios, como hace Estados Unidos, que hasta incluso tenía ¿no? planes para si había una invasión ¿no? zombie, ¿no?, por ejemplo, ¿no? Pues es decir, que hacen, plantean simulaciones de cómo puede por dónde puede ir las cosas, ¿no? Pero en el caso hasta que comentamos, de la gran diferencia es eso, que, que la adivinación en Occidente también se ha perseguido, sobre todo, si era divina de enfocada, como digo, a los reyes o a los emperadores, por ejemplo, en el mundo romano. Porque, claro, si tú conocías el destino del emperador y era negativo contra el emperador, enseguida podías empezar a agrupar un montón de gente que creyera en eso. Uh -huh. Y entonces, claro, ya podías provocar un, un fenómeno subversivo dentro del poder y ese tipo de adivinación contra gente poderosa se perseguía, ¿no? Y se perseguía judicialmente. En cambio, otro tipo de adivinación, más doméstica, más particular, siempre ha existido, ¿no? A través de, de pitonisas, ¿no? itinerantes y cosas por el estilo. Sí, pedir ayuda claro, eso sí. Y sigue siendo, y sigue viendo esta, eh, esta tendencia, sigue existiendo, ¿no? Eh, querer eh, hacer eh, cosas, eh, toda la adivinación en China está muy presente y los sistemas eh, son distintos eh, porque eso sigue eh, modificándose es ¿no? muy interesante, claro. que bueno, el, el que comentabas tú ¿no? el, libro, el, el, el libro de las mutaciones sí, este, sí, sí. el Jiyin, el, el que es Eh, muy particular porque es muy diferente a cualquier otro el sistema. Ching es, sí, sí, eh, sí. es muy diferente y además es muy bueno tiene una, una lectura muy interesante es como manejo de, de reflexión y tal no tanto adivinación sino como para ordenar las ideas no O sea, ahora se está utilizando en temas de marketing y tal no es muy curioso serán si adelantados en muchas sí, cosas sí, sí. adivinación en china el tema esta noche con Juan José chezoro que acaba de venir desde allí en el círculo secreto gracias Juan más mañana.